Hola, ¿qué tal? Yo soy Gabriel y esto es Australiando, mi podcast desde Australia. Bueno, yo os voy a contar un montón de cosas, así un poquillo de mi vida de por aquí. Y bueno, el episodio de hoy se llama Paellas, Murciélagos, Ratas y bueno, pues no sé qué más le voy a poner el nombre. No todo va a ser malo y, y la verdad es que salvo un pequeño detalle que tiene buena moraleja, todo es bueno, ya veréis cómo sí. Bueno, lo primero. Este fin de semana estuve en Centennial Park, que es un parque que aquí es es enorme. O sea, no sé si mmm, vosotros que me estáis oyendo conocéis Madrid, pero en Madrid hay una zona verde enorme que se llama la Casa de Campo y que, bueno, pues hay mucha gente que va a hacer mucho deporte, tiene muchas áreas, es, es realmente grande. No sé cuántas hectáreas son, otro día os lo cuento. Tampoco sé cómo se compara eso a... Um, al Centennial Park, pero bueno, yo entré por una puerta, vi que me había equivocado, y que mis amigos estaban siguiendo por digamos por una de las eh, una de las paredes, uno de los muros que eh, delimitan ese parque, eh, bajé todo el parque y estuve andando media hora, vale, o sea, un lateral del parque me llevó media hora andando. ¿vale? a un paso de decir a un paso de este tipo de paso de señor cabreado que dice, joder, me he equivocado de puerta y ahora tengo que andar por ahí y tal o sea que no iba paseando, ¿vale? Eh, ¿Qué fui a hacer ahí? Diréis, ¿qué, qué vas a hacer tú ahí? ¿no? Bueno, pues resulta que uno de mis amigos, Iván, desde aquí, un abrazo, otro abrazo, más de los que nos dimos a lo largo del día y de, la, de, de esas fiestas de la exaltación de la amistad ¿no? que hacemos a veces y estuvo muy bien porque fuimos al parque y llevaron unos, unos trípodes y unas paellas para hacer unos arroces Y ahí estuvimos haciendo los arroces. Aquí es muy típico que en los parques hay barbacoas de gas instaladas en los parques, pero barbacoas grandes con planchas de metal. O sea, no es una de esto que te, a lo mejor te encuentras por algún monte de Galicia. Eh, así unas barbacoas de piedra, algunos barrotes de metal que nadie ha limpiado en 20 años. no Entonces si las quieres usar, primero no puedes porque está prohibido, ya por, el, por la ley de bosques. Está prohibido hacer fuegos incluso en ese tipo de barbacoas. Y más, bueno, pues últimamente y, y ahora más que debería cambiar con este tema, ¿no? Eh, sino que aquí esto está en una zona muy controlada, con la hierba cortada muy a ras, eh, sin ningún tipo de peligro. Y lo que no sé es si te tienes que llevar tú la bombona de propano o si es, eh, está con gas ciudad. O sea, hasta ese punto, ¿vale? ¿Cuál es el tema? Que llegamos a la zona de las barbacoas y aunque íbamos a instalar los trípodes para hacer esos arroces eh, no pudimos porque hacía mucho viento entonces nos fuimos a otro lado del parque y las pusimos allí vale en los parques estos suele haber eh, pedazos de, de suelo eh, de cemento Pues para que tú, si no hay sitio en la zona de las barbacoas, pues pongas allí la tuya. Y además hay un par de bancos para poner las cosas y tal. Bueno, nos montamos allí una buena. Hacía bastante viento, pero como éramos un montón, pues cogimos unos cartones desmontando cajas de cerveza, porque sí, se puede beber en el parque cerveza, que eso también es otra, otro avance social que tenemos aquí. Y nada, pues ahí estuvimos unos cuantos eh, quemándonos el cartón porque al rato salía el sol y ya cuando tienes una edad y ya empieza la cosa a, a clarear, pues el sol te pega de lleno ahí por más crema que te eches y tal, pues llega un momento que, que tienes que recurrir a sombreros o gorras y yo tengo un problema de perímetro y me va a costar encontrar algo. Pero bueno, allí estuvimos, se hicieron los arroces, quedaron muy ricos y entonces llegó la sorpresa se nos hizo de noche, ¿vale? Estábamos allí, el sol se puso y en el crepúsculo, ¿no? En esta hora azul, que fue como a las siete menos cuarto, siete de la tarde, eh, pues de los árboles del fondo, ¿no? Pasado los lagos que, que había allí en el parque. Es que el parque ese si hay que verlo, amigos. Es enorme. Y tiene lagos y tiene de todo. Pues empecé a ver cómo salía un montón de pájaros de los árboles y dije yo, qué raro tanto pájaro cuando ya se pone el sol no No lo relacioné, debería haberlo relacionado porque son unos animales de los que ya os he hablado y me gustan mucho entonces, pues cuando se venían acercando dije yo, ah, que no son pájaros que son los murciélagos bueno, unas eh, o sea, miles de murciélagos saliendo de los árboles en todas direcciones, pues a hacer su vida pues como cuando, ah, sale el sol pues vamos a trabajar, pues los murciélagos dirán, ah, se ha puesto el sol, pues vamos al trabajo Y, y nada, o sea, unos murciélagos gordos, grandes, eh, de estos de vuelo recto, nada de vuelos acrobáticos para ir cazando insectos eh, a medida que vuelan, porque son los murciélagos de la fruta, ¿vale? Si los buscáis en Google, buscad eh, flying fox, que es como le llaman en inglés, aquí no le llaman murciélagos, le llaman zorros voladores. Porque eso se parece más a un perrete con alas y además tiene cara de cara de perro, o sea se parece un, un o sea tiene cara de perro el bicho, o sea es un poco raro porque tiene la nariz como del revés, los huecos de la nariz son así raros, pero tiene sí tiene cara de perro es una cara agradable que te, te apetece acariciar, ¿no? Y son enormes, o sea ese bicho cuando extiende las alas, pues es no sé, yo creo que no cabe en mi salón. Bueno estoy exagerando, así que cabe en mi salón. Pero sí, o sea, espectacular. De momento ha sido lo, el episodio así de la naturaleza, aunque sea en medio de un parque, en medio de una ciudad como Sydney, que más me ha llamado la atención. Más cosas. Eh, bueno, he recibido una visita por fin de María la, eh, ya os hablé de ella que me había escrito que se iba a venir por aquí y que ella, tanto ella como eh, el marido de su prima, Emilio estaban enganchados con el podcast desde aquí un abrazo a los dos bueno, hemos estado por ahí eh, eh, no conocía el, el, la zona de la que os hablé en el último episodio el, la reserva de Barangarú entonces hicimos ese paseo Desde Circular Key, que es muy cerquita donde yo trabajo. Allí quedamos cuando termine en la oficina. Y pues enfilando hacia un poquito hacia el norte, llegamos a Circular Key, que es donde está el Palacio de la Ópera y tal. Y pues por ahí, entre los embarcaderos, eh, llegamos hasta llegamos hasta Darling Harbour. Y seguimos hacia abajo, que es donde empiezan los barrios asiáticos para, para buscar un sitio donde cenar. Cenamos en un coreano y la verdad es que muy bien. Eh, tenemos pendiente comer canguro porque me dijo, no, es que es cierto y tal, ¿no? Porque, bueno, ella, eh, o sea, decimos tener un asiático, diréis, pero ¿por qué no la has llevado a comer canguro? Bueno, pues porque, no sé, en el, en el momento pues llamaba más la atención a aquello, ¿no? Porque hay muchos de estos asiáticos que en España son más difíciles de encontrar. Aquí hay un barrio que se llama, pues igual que hay un barrio que es... Eh, Chinatown, pues en barrio que es Koreatown Y hay coreanos que das una patada y salen cien, ¿no? Pero bueno, como se va a quedar por aquí más tiempo y tiene así alguno que otro congreso, pues más ocasiones habrá. Ya me dijo que en donde ella vive, que no es en Sydney, eh, no ha encontrado sitios donde comer canguro. Yo ya le he dicho que aquí conozco uno que está más detrás de mi casa. O sea que si no es este sábado es en cualquier otro momento. Y digo este sábado porque... Este sábado voy a ir a los mercados de Glebe, se escribe así el barrio, yo creo que se dice Glebe, los Glebe Markets, que es eh, aquí hay determinados barrios donde los fines de semana se montan mercados al aire, al aire libre, perdón, muy grandes. De los que más he oído hablar, no sé si son los más famosos eh, o los que se proyectan como más famosos fuera de Sydney, son los de Glebe y hace tiempo ya que quiero ir. La última vez que caí en la cuenta y dije, ah, pues me voy a acercar ahora era domingo y los domingos está cerrado, es otra cosa, ¿no? Que a diferencia de otros muchos mercadillos que se hacen en otras partes del mundo como España, el domingo es el día fuerte, pues aquí no, aquí los domingos cierran. Entonces yo le he dicho, mira, yo el sábado quiero ir a esto, pues si te apetece, pues podemos ir y tal. Y probablemente, pues eh, veamos por allí y si, si no encontramos algo cerca... Para probar el canguro, pues siempre sé dónde se puede probar. Y por lo menos, oye, ya que viene a Australia alguien que pruebe algo típico de aquí, ¿no? Algo típico que además está infravalorado eh, de una forma un poco lamentable por, por la gente de aquí. Yo creo que esa anécdota ya os la conté, ¿no? Que digamos que... No, pero eso, pues... Te lo compras en el supermercado y lo haces tú. Si eso eso no vale nada, eso es echar un trozo de carne al fuego y tal. Y al final no todo tiene su secreto y es una carne muy magra que si no sabes cocinar te va a quedar como la suela de un zapato, ¿no? Entonces, bueno, poca broma con eso, que aquí, por muy sencillo que parezca, todo el mundo tiene su gastronomía y eso nadie se lo puede quitar ya de entrada. Hemos hablado de murciélagos y vamos ahora con las ratas. Eh, os voy a contar una experiencia que he tenido esta semana pasada con mi casero, ¿vale? Para que no penséis que en España somos cutres, ¿vale? Porque últimamente... O sea, ya me cansaba cuando vivía en España y decía yo, mira, esto, esto no es así, ¿vale? Pero es que ahora lo, lo, lo tengo ya grabado en la mente. Los españoles... No somos ni más cutres ni más vagos que los demás. Nos exigimos mucho más y somos mucho más conscientes de lo que hacemos mal. Os lo voy a contar y vosotros lo juzgáis. Domingo de la semana pasada se me estropea la lavadora. O sea, la lavadora se muere a mitad de un... De un programa de lavado se muere la lavadora. Mi piso es de los que está totalmente amueblado Me voy a mudar, ya sabéis esta historia, no voy a entrar en muchos detalles. Entonces yo lo que tengo que hacer es llamar a la agencia que hace de intermediaria entre el dueño del piso y yo, que en este sentido las cosas funcionan en... Diferente a cómo funciona en España porque tú encuentras un piso por agencia, la agencia se queda con una mensualidad de tu alquiler y luego tú allá te mates con el casero, allá te entiendas con él. vale Aquí no, aquí yo no le pago directamente ni un duro a la agencia, sino que lo que hago es todo lo hago con ellos, incluso el alquiler se lo pago a ellos, ellos de ahí sacarán la comisión que sea. Y ellos hacen todo, o sea, yo tengo un problema con el piso, lo hablo con ellos, lo cual está bastante bien, ¿vale? O sea, yo creo que es un avance. Tema, eh, la mujer que me lleva esto eh, se volvió loca intentando localizarlo eh, hasta el punto de tener que ponerse a disculpar a este hombre diciendo, es que claro, es que es cirujano, es que igual está en el quirófano, no sé qué, leches y tal, y yo le decía, bueno, mira, que sea cirujano a mí no me importa, Si tiene un piso en alquiler, tiene que ser capaz de darte una respuesta si tú no tienes eh, poder de decisión en algo, ¿no? Algo tan sencillo y tan de, de necesidad básica como arreglar o cambiar una lavadora, ¿vale? Que la lavadora tenía más años que yo. Jueves, de domingo a jueves, ¿vale? Yo bajando al séptimo, al piso de una amiga, María, a lavar... Cosas pues de urgencia, ¿no? no os penséis tampoco que me puse a lavar las cortinas y, y, la, y, y los manteles, ¿vale? Eh, dice, bueno, es que te van a traer una lavadora y tal, es un poco así de sopetón porque tiene que ser hoy, eh, ¿te importa si los dejo entrar en el piso y tal? Bueno, me preocupa un poco la moqueta, que la odio, pero no me la vayan a romper y tal, sí, hombre, no te preocupes y tal, no sé qué. Llego de trabajar el jueves. Y me encuentro una, eh, una lavadora, si la que ya tenía era más vieja que yo, esta era más vieja que, que nuestros padres, llena de mierda como el palo de un gallinero, que saqué, me puse a limpiar el filtro del, del, de la pelusa, que está digamos en los dispensadores de jabón y tal, <coughs> para por lo menos, aunque estuviera vieja, que no me ensuciara la ropa. Pongo un ciclo en vacío, la lavadora funciona, ¿no? Pongo un ciclo en vacío para enjuagarla y limpiarla, ¿no? Pongo un ciclo con ropa, hace así una vibración y se mu eh, se muere otra vez. Entonces dije yo, bueno, esto ya lo tengo que hablar con calma con la mujer esta de la agencia para que no piense que la queja que pueda tener es con ellos que quedó todo claro, tal, no sé qué. Mira, es que pasa esto, pasa lo otro, ay, qué vergüenza, es que no sabes lo que pasó. Y entonces me contó la historia. Me dice, este pollo, bueno, me lo dijo un australiano, o sea, que no usó la palabra pollo, me dice, el pollo este, lo que ha hecho es ha comprado una lavadora nueva, pero se la, ha, se la ha instalado él en su casa y te ha traído la que él usaba. Entonces yo he dicho, ah, o sea, que el pollo este se ha comprado una lavadora para un piso que tienen alquiler para desgravar se le ha quedado él porque es nueva, desgravando a mi costa y me trae la que él usaba. Y digo yo, ¿y estaba usando esto? Entonces subió conmigo a mi casa, le enseñé la lavadora, le enseñé las fotos de toda la mierda que había sacado de allí y dijo, pues sí. Pues estaba lavando su ropa con esta puta mierda. Y perdonad por el lenguaje, pero es que, es que, o sea, lo tenéis que saber tal y como me pasa por la cabeza y luego vamos con la moraleja, ¿vale? O sea, un tío que está cobrando una verdadera barbaridad porque lo que debe ganar un cirujano en Sydney es, tiene que ser obsceno, obsceno, ¿vale? Pero de una forma bestial. O sea, ese tío tiene la pasta por castigo. Pero es que además es dueño de uno o más pisos que valen una pasta por semana, ¿vale? En el piso en el que ya he vivido seis meses. Y se anda con estas movidas, ¿vale? Bueno, eso, señores, es Australia. Cuando digáis que los españoles somos unos chanchulleros, que no sé qué, que siempre estamos a la picaresca, que no sé qué, no sé cuánto, dejaros de movidas, ¿vale?, Y pensad que cuando alguien os dice que si salís fuera veis cómo está lo demás y no son mejores, es cierto, ¿vale? Y luego pues te encuentras en la oficina con el, el tópico que el otro día me dijo un holandés. Ay, claro, es que los, los españoles tal, no sé qué, leisines, no, los vagos y tal, no sé qué. Y luego resulta que en la oficina pues poca gente tiene compromisos, ¿vale? No estamos ya hablando de estar horas delante del ordenador sino de poner a uno decir, mira, esto bajo mi responsabilidad no se hace así o se hace bien o no se hace y cosas que, que más allá de cantidad es calidad, ¿no? O sea, son cosas que, que pues bueno, que yo ya estoy un poco eh, ya tengo un poco interiorizadas que cuando nos criticamos tan duramente los españoles a nosotros mismos Eh, nos estamos pasando de la raya ¿vale? o sea fuera la cosa no está mejor y la en todas partes cuecen habas y hay ladrones y capullos en todas partes así que por favor tenedlo en cuenta y quedaos con este ejemplo ¿vale? además de la suerte que tengo que siempre que llego a una nueva ciudad el, el primer casero con el que doy es, es del mismo pelo bueno al final el tema de la lavadora se ha resuelto pero se ha resuelto hoy es decir he pasado otra vez todo el fin de semana sin lavadora y hoy por la mañana, por fin, eh, me la traían, ¿vale? Entonces empecé la mañana trabajando en casa y me trajeron una lavadora, esta vez sí, nueva, de una web que por aquí es muy conocida, que se llama Appliances Online, y que son los. es como un outlet, ¿vale? O sea, son electrodomésticos nuevos pero que de alguna razón pues, se han quedado, son de estocajes, ¿no? de grandes almacenes o de lo que sea. Van con la garantía del fabricante, todo perfecto. O sea, es decir, tiene precios muy competitivos, se ahorra en la tienda porque es venta online, eh, viene de eh, stocks eh, de fabricantes o de grandes almacenes y, eh, bueno, pues eh, lo dicho, tienes la misma garantía que si te lo hubieses comprado eh, por otro canal, digamos. Y bueno, eh, muy bien, oye, cumple lo que prometes, una lavadora de carga superior también. Y contento porque por lo menos pues ya vuelvo a vivir eh, rodeado y disfrutando de civilización e higiene. Y, y bueno, pues yo creo que por hoy es suficiente. Esto era lo que os quería contar. Como veis, todo son cosas buenas, incluso la, la del casero este, por llamarlo de alguna forma. También es buena porque sirve para ilustrar eh, un sentimiento que tengo desde hace mucho tiempo y es que eh, ni mucho menos somos tan malos los españoles como nos creemos, ¿vale? Y ni mucho menos eh, eso de es que estas cosas solo pueden pasar en España, deja de decirlo porque pasan en todas partes, ¿vale? Y da igual la cantidad de dinero que pagues por un alquiler la cantidad de dinero que supuestamente gana tu casero, que oye, que a lo mejor el tío está podrido de apuestas y a lo mejor no tienen ni un duro, ¿no? Pero eso no es mi problema. Y, y bueno, disfrutando de la primavera, la fauna, esos murciélagos espectaculares y después pues, eso, la vida en el parque. Que también, hablando de los parques, recapitulando un poquito, es, es una pasada poder ir a un parque y hacer una barbacoa o llevarte la tuya, ponerla allí en una placa de hormigón de las que hay salpicadas por todo el parque y ponerte allí tranquilamente con tu, con tu carne, tus neveras con hielo para las cervezas y todas tus cosas. Pues muy bien, muy bien, porque así sí, ¿no? Así uno se pasa un buen sábado y... Y nada, y preparado para la semana. Lo dejo ya, recordad que os podéis poner en contacto conmigo en australiando.es barra contacto eh, otra vez un un saludo para Emilio, para Rocío y para María. Y, y nada, para los demás. Ya sabéis que cuando paséis por Sydney. Eh, O, o bueno, si coincidimos que yo esté viajando por Australia y vosotros estáis por esa parte de Australia no dejéis de decírmelo, quedamos, nos tomamos algo y, y intercambiamos aquí experiencias hasta el siguiente episodio, abrazo